Joder, qué puta mierda de radio, tío. Todo radio fórmula, macho. Pincha la irola, tío. 107.5. Baraski visidunak, ortuarenal de iskutua. Saga tus reyes y déjame vegetar. Tout est venu créateur Il faut une chasseuve de dame Pour tout est venu créateur Kultura globalak larandiek hartu ditu gure imaginario kolektiboan ideia jakin batzu Mugimendu feministaren jatorriari buruzko itauketa egin eskero New Yorkeko sufragista burgesen irudia irudia etorriko litzai guke burura batatean Capita la que propaganda makinariak, bere fem, feminismo aren paradigma in lortu du. interes Jacquin Bachchubek Bulchaturik. Orela, feminismo aren ideia etatuau, ideologia interclassista eta aglutina cheile besala arukesten saigu, al darikapen en común bachu en inguruan. Ideia onek, classe sociale ekiko identificate etat saiestendu, feminismo burguesa aren arabera. Berrintasuna lorrean jasotako lorpenak emakumea ausart batzuen ekimenei esker eman eman izan dira. Beti ere, herri ekimena ignoratuz, jakinaden bezala estatu batuetako independentziak, frantsiare iraultzak eta iraultzain industrialak emakumea produktzio sozialia sozialean sartzera behartu zituen. Lan indar kolektibo bezala garrantzia lortuz eta zabaldutako bide berriak aprovechatus. votre règne finira beti feminismo O soil lover desberdinak jorratu dituzte beti feminismo burguesa ketarrikoiak Adibidez Frantziar iraultzan emakume burgesek estatu liberal baten ideiarekin eskubide berdintasuna aldarrikatzen zuten bitartean emakume herrikoiek lurraren eskubidea aldarrikatzen zuten Feudalismoak biziraupenari ipintzen sizkion trabak sirelata He meren txigarren mendean, estatu kapitalista sortu ostean, seksuen berdintasunal darrikatzen zuten Organizazio Burgesek, batez ere, boskado eskuntxarloan. Famatoa da mia zortzion da berroita ren urtean, Organizazio Burgesek egindako zeneka folzeko adierazpenak. Adierazpenen nek ez zuen erregimen soziala ipatzen, eta gizon hartzen zuen emakumean zapalkuntxaren erantzule bezala. Interpretazionek etorkizuneko elaborazio elaboracio teorico en gan eraginia isangosuen. Emacumaren explotasio criminal salatu vearrean, gisonarekin pan parecachea villach Antolar kuncha rico yak berris, langille bachor de tansarchen asisen. Assieran, emacumèk meachu a posa tukosuta en artean. ...etxeko eta lan tua, banatu beharra zela eta batez ere. Sortzion da sortzion dairurogeita laugarren urtean... ...ospatutako lehenengo internazionalean... ...estabaida zutsuak eman siren ziren gaionan inguruan. Teoria marxista bultzaturik... ...emakumearen gataskaren beharra ikusi zen. Teorista, teoria bakuninista eta prudonean noen aseharrearen aurrean. E nu, Sandra on nous gooit ameica, mijns orchideon het daar gooit amavi, het daar mijns orchideon daar broeit ta orchidee garren orteet aan, en ikniko sèda langille en grevat aan, emakumia kantóla kuncha maillandia erakutisúten. Kan nu gevol besala is a gouttaako, ma china daouet aouet aan, gataskachat artendira. Een maakum een indaar politico enerakuske taonek. El carta is een sentimentual Europa osoansear. Esa noída. Ik kurnia belcharen le enerabil penar is anselaberton. Lascer, Laster que comuna comuna de Torricosen. Et averé deus esta penar el kimbatera. La angüliar, la angüliar, indar randía galduco suen. Lenengo mundu gerran, asko se de izango is feminismo burgues eta rico jaren arteco desverdenta sunak. Burgesaak, elite ekina liatu, età visika li zuen te om emakumeek, júrtatu fabriketan en lekuak bete behar izan emakumek, Bizibaldintza fabriketa nuu chita kolekuá btebeari san zuen etan feminismo burgesaen hegemonia eta emakume rico yen de santo la concha. La maldicha y charragotus. La teoría política que identificó a quienes más sufren la explotación y la desposesión como sujeto revolucionario capaz de dirigir la emancipación del conjunto de la humanidad, tuvo necesariamente que enfrentar las condiciones específicas de la liberación de quienes soportan la opresión más intensa y oculta del proletariado. Nienes maestro. maestro. Nienes maestro. Nienes maestro. Nienes maestro. Nienes maestro. Nienes maestro. Nienes maestro. Nienes maestro. Nienes maestro. Nienes maestro nogora tú no la milla de la 1936 ko ama ustela en ama ochoa no la militar rek potere eh, hartu zuten o hartu nahi izan zuten eh gobernuaren kontrola eta nola honen kontra ba herria eta langileak ba armatu eta altzatu ziren injustizia honen kontra es eta nola iñes ikusi den bloke militar fascista ligandiena bai naziekin da bai fascisteekin bat egin da ba nola ba chiquito eta no la kunete tan botas eh, ba onen contra el gustia que es eta bueno es dais tu veer se gausonicais tu esquero ba Beti arri Berris berriz pasateco eta orduen ba es induguais no la gente al chatusan no la errita rica eta no la zuten suteen aua pasau eta bueno orre astu gustio ien es Z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 Bij jou, dat du, dat is nou zo wat een du, is du, dat is kant aan de koe, ik wilde. Het is niet zo ik hoor dat je de toren die mooie jongens koersen peenja. En dat is een korkoa. Het is een korkoa. Het is een programma in San Het is een lakopena. Ik heb het in Ja, despedida Checo. Ik het in 2Q. dat is een luxerako. Dat is is een korkoa. Ja, era een korkoa. Een korkoa. Een korkoa. Een Een Een het is niet ja, dat het in gara, buurt is, maar Bueno, is in bezala, buurt bueno, van de buurt van de buurt van de buurt Berez, de eh, ere, van eh, dugulako nera van de eh, Pili van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de Gero berben orgia ik du bai, eh? E, beste parte retraca salia nagusia ekiko 두고 urteko retrakasaria igual eta bukatzeko ba ekiko du agur chubet. bet eh eta bukaere arte mantendu zi agurra dam. Esan daigu musicala da la ez sta. Eta potentea. Eta potentea. Venga, venga, venga ekin. Urre. Bueno, pues eh, Lene Sanvesala comenta todo. el Rico de la Gurera Pili Álvarez, vera socióloga. Esta, vera da va, militante a movimiento en los movimientos de ocupación de espacios liberados y gasteches, centros sociales y así. Creo que la tenemos por ahí al teléfono. Creo que le podemos oír ya, sí, Pili. Aopa, Aopa, Kaiso. Oye, Pili, ¿te han hecho alguna vez una entrevista por la radio? Eh, sí. Ah, vale, pues es mi primera entrevista. Digo, sí? Ah, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Así, así que bueno, eh, yo tenemos. me voy a portar bien. Si te portas tú también, fenómeno. Sí, sí, vale. perfecto. Bueno, eh, entonces, ¿por qué hemos querido hablar con Pili? Pues bueno, porque hace tiempo ya nos llegó a nuestras manos un, un, una tesis, ¿no? Que habías hecho creo que ya hace un tiempo, hace dos años, tres... Dos o tres, una investigación, sí. Sí, has hecho una investigación, bueno, que ya hace tiempo, pero bueno, como nos gustó mucho, queríamos un poco, pues algún día traer, traerte aquí a la radio y, y hablar un poquito de ello, ¿no? Bueno, el, el título del, del, de la investigación es Movimientos sociales relacionados de género y cultura en el caso de los gasteches de la CAP, ¿no? Eso, Ese sí. es Muy bien, eh, y bueno, también tenemos que decir que Pili Álvarez actualmente pues, sigue militando en la, en la asociación José Mizumalave, funda sí. SIVA, en el proyecto David arriari Gorol de Likés, que es un proceso de reflexión sobre el concepto de militancia política. Eh, bien Bueno, sí, eh, el grupo aparte, aparte de, de esta reflexión hacemos más cosas, pero eh, relacionado con la investigación sería esta parte. Vale. Bueno, luego nos comentas un poquito más. Vale. Nos vamos a centrar un poquito en, en el trabajo de investigación que has hecho, porque es un trabajo que, que yo creo que hasta ahora no lo había hecho nadie, ¿no? Un poco eh, meterse en, en los gasteches, los centros sociales ocupados y, y hacer este tipo de investigación. ¿Qué, ¿Qué objetivo tenía esta investigación? Sí, pues yo eh, estaba participando en un gasteche, en una gaste asamblada y a la vez eh, eh, hice un máster sobre feminismo... Y género, y entonces uh -huh. tenía que hacer un trabajo de final de máster, ¿no? Y fue la excusa ideal, pues, para, eh, poner a la, llevar a la teoría, pues, la práctica que yo vivía en el, en el día a día, ¿no? Y varias reflexiones o, o varias vivencias. Y, pues, eso, como, eh, participante de, de un centro social ocupado, pues, como, como eso, como me relacionaba, eh, cómo me relacionaba, qué tareas cogía, qué roles, qué, cómo sé, qué papeles teníamos la chica, los chicos, en general, la cultura, o sea, pues eso, lo que vivía yo, pues la excusa ideal, pues eso, para llevarlo un poco a la práctica, a la teoría, a ver si en nosotros otros les pasa lo mismo, eh, poner, sobre todo quería poner muchos ejemplos, muchos ej ejemplos de, de sexismo al fin y al cabo, que los castechos no son neutros, ¿no? Lo que una de las hipótesis era que eso, que los castechos no son neutros, que aunque queramos que hacer espacios eh, revolucionarios no y de contrapoder, pues seguimos reproduciendo muchas cosas de las que hemos aprendido. Sí, sí, sí un poquito, yo creo que una de las conclusiones más, más grandes que sacas en, en la investigación es esa, ¿no? Que, que por un lado, pues eh, eh, estos centros ya se autodefinen feministas, no pero eh, se encuentran ciertas dificultades para para para llevarse a cabo este feminismo no es igual incómoda esta esta cuestión o o cómo lo veis sí bueno hay hay centros sociales que ni se plantean ser feministas ¿eh? o sea porque no es un un tema que se hable y otras que pues que sí no y hacen una práctica feminista o otra eh, o ya no solo en Galaceña en general sino personas que participan individualmente no y, y a veces cuesta a mí por ejemplo me costó a la hora de preguntar a la gente a ver qué cómo veía si había eh, diferentes roles si la, eh, en función del género si había sexismo, si había eh, si habían habido agresiones eh, pues al principio era como un, un rechazo frontal no pues no y luego pues poco a poco vas hablando vas hablando y van saliendo ahí van saliendo pues eh, pues ejemplos de ello. Entonces eso, eh, no sé, es un tema a veces que provoca rechazo porque pues, tiene mala prensa para mucha gente el feminismo. Yeah. O sea, de alguna manera has visto que los espacios políticos, sobre todo bueno, en los gasteches y tal, que son, están frecuentemente masculinizados, ¿no? Y, y esto, pues de alguna manera, tendrá alguna influencia en ¿no? las actividades que, que proponen y, y en el rol que se da en, en los gasteches. Sí, pues, eh, o sea, yo, eh, eso participaba en un gasteche, también, eh, pues, me, pues, lo típico que vas a charlas, conciertos, etcétera, a otros sitios y siempre pasas por el gasteche, y sí que es una realidad, o sea, es una realidad que en la gran mayoría de gasteches participan más chicos que chicas, entonces, sí. esto hace que los gasteches en, en su sitio donde hay una libertad absoluta para autogestionarse, para llevar a cabo, eh, actividades que, que gusten al colectivo, Y como, o si sea, el colectivo es la mayoría de chicos, como son, o sea, la socialización que hemos recibido desde pequeños y pequeñas, es diferente. Claro, ahí está el tema. Eh, pues entonces, uh -huh. eh, ¿os gustan más un tipo de actividades, otro tipo de actividades, eh, por intereses va esto? Entonces, no son act eh, actividades ni de chicos ni de chicas, eh, no hay ninguna actividad ni de chicos ni de chicas. Yeah. Lo que pasa por, pues, por el tipo de sociedad en la que vivimos, pues sí que, sí que están muy marcadas. A ver, ya que hay muchas actividades. Y entonces... Eh, eh, ya solo por el número, pues sí que, sí que sí, son sí, espacios muy más claro. Y ya no solo por el número, sino porque, eh, pues eso no, por, eh, por las, por los modelos de, de, hablar de relacionarse, por cómo se han eh, construido los gasteches, por cómo, que se hace. Yeah. O sea, yo no digo que sea malo, eh. Lo que digo yo es que no se, sé, no son neutros. Ya. Yeah. O sea, bueno, al final no... hay una, no, un, Una herencia social que, que al final es de alguna manera inevitable que se dé, eh, aunque en algunos casos se quiera, pues se quiera paliar, ¿no? Eh... Sí, y con las, con las actividades, por ejemplo, es muy curioso, uh -huh. pues, cuando iría, cuando llega el 8 de marzo o el 25 de noviembre, uh -huh. pues lo típico, ¿no? De, venga, vamos a traer alguna grupo de música que sea en chicado, vamos a hacer uh -huh. algo. Como eh, excepcional eh, ahí. Claro, como excepcional, es como, venga, pues lo políticamente correcto, lo excepcional y y, y eso. Que, entonces, pues eso hay que cuestionarse, ¿no? Yeah. Y luego también a la hora de, cuando yo hice la investigación y preguntaba en las entrevistas y así a la gente, de si a la hora de contratar a alguien, bueno, contratar a, de traer algún grupo, sí. alguna charla, algún mm -hmm. taller, eh, al gaseche se miraba el sexo de la persona que iba a venir. ...pues eh, que se decía que no... ...que lo que se me iba a dar era la calidad... ¿no? ...que yeah. mientras que sean chicos o chicas... ...pues quedaba... Eh, la, eh, cada vez, pues, ...mientras que fuesen buenos... ...pues quedaba igual... no yeah. ...y entonces lo que cuestiono yo es... ...por qué cuando hablamos de incorporar a las mujeres... Eh, ...y hacerlas visibles en según qué, en qué esferas... ...pues cómo mm. se, se pone el acento en la calidad... ¿no? ...y cuando pues, los hechos son espacios ideales... ...y así tienen que ser... ...para experimentar, para probar, para empezar hacer cosas, no. eh, ya pueden ser eh, un grupo de música, pueden ser unos talleres o lo que sea. Entonces, como como eso, ¿no? Como la crítica que cuando quieres incorporar mujeres se, se tiene que mirar la, la calidad, ¿no? Y eso no supone a las mujeres que queremos eh, asumir roles o... O hacer actividades que no nos, no nos corresponden, ¿no? Porque no nos han enseñado así, no se sé quiere si no. así. O sea, de alguna pues forma... una doble carga. O sí. sea, tenemos que ser muy buenas para hacer, salir al, al, al escenario o al público. No. Bueno, también eh, un poquito hablando de eso, ¿no? Te centras un poco también en el, en el proceso asambleario, ¿no? Que ahí igual se, se avivan, se acentúan los, los roles. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplos nos puedes dar que hayas visto o que comentas, creo, ¿no? en la... Sí, pues a ver, por las asambleas, por el simple hecho de ponernos en redonda y que sean participativas y que el, el, el colectivo se gestione asambleariamente no quiere decir nada, o sea, si no se trabaja el cómo se decide, cómo participamos, es. pues eh, se siguen dando relaciones de poder, se siguen dando discriminaciones, no todo el mundo participa por igual, no, no a todo el mundo se le considera su opinión por igual, yeah. y entonces, pues ejemplo es eso, pues eh, cómo... El modelo hegemónico de comunicación es el masculino, ¿no? El, y, sí. y si no participas en, con esos modos, pues como tú, pues, pues tus ideas pueden llegar a no ser valoradas, ¿no? Porque no, sí. pues no, no hablas segura, no, o no participas activamente si no te cuestionas hacer las asambleas de otra manera que no solo sean hablar. Entonces, sí. pues claro, si no tienes un discurso muy elaborado, eh, la idea muy preparada y, y no tu y no, y no muestras ningún tipo de duda al, al expresar tu opinión, pues no sé, pues... Son sí, cosas o que coges aceptar. un rol masculino, ¿no?, pues más no. agresivo, pues no... Y también hablar alto y, y, y avasallar o cortar, sí. entonces, pues eso, eh, todo eso en las asambleas, eh, pues a día de hoy un montón, O sea, no o sea lo viste, ¿no?, en, en la investigación. Sí, bueno, yo como participante de una asamblea también, o sea, y no solo en los rastechos, sino en otros colectivos, si sí. no te, si no trabajas el cómo hacer las asambleas, no, por el simple hecho de ser una asamblea no quiere decir que sea horizontal. Sí. Yo, no, como, como, eh, eh, también integrante, ¿no?, de, en, en asambleas y tal, eh, sí que es algo que, que se comenta, o sea, es algo que se dice, ¿no?, se comenta, joder, eh, estos roles, los roles hay que cuidarlos, no solo el tema también eh, eh, masculino-femenino, sino también los roles más de, cómo se dice, de de líderes, ¿no?, liderazgos naturales, y esas cosas, comentar se comentan, pero luego ya ponerlos en práctica es otra cosa, ¿no? Claro, es difícil, porque al fin y al cabo, hemos, pues, eh, los años que tengas, pues todos esos años que has recibido Ahí una está. manera de hacer y comportarte. Entonces, pues es eh, aprend eh, aprender a desaprender pues, todo aquello que no nos gusta. Yeah. Eh, y una cosa, eh, ¿cómo se toman cuando tú, o sea, después de, de haber hecho la investigación, los centros que has investigado, cómo se toman? ¿Sabes cómo se han tomado la, la investigación o las conclusiones? Yo, Sí, porque igual es algo que haya gente que, que le. ¡Ostras! ¿Cómo pues mira, que.? Eh, al principio también, o sea, al principio, a la hora de proponer la investigación, porque, eh, bueno, yo hice el trabajo final de máster, he uh -huh. entrado en Bilbao, uh -huh. y luego quería seguir eh, investigando más, y entonces pues, busqué diferentes becas pues, para hacer de eh, mi trabajo también uh -huh. la, la investigación, ¿no? Uh -huh. Y poder dedicar más tiempo, y entonces eh, recibí una beca de Macunde, uh -huh. y para hacer esta, la de la CAP. Ya, yeah. para ir más, más centros y tal, ¿no? Eso, más centros, y yo podía dedicar, pues eso, estuve diez meses a la dedicación completa a hacer esta investigación. Si no, no la haber hecho oh, en tan poco tiempo o con con menos recursos, pues las cosas las haces. Uh -huh. que como, Los los que he hecho, son un ejemplo de con pocos recursos. Son uh -huh. maravillas, sí. pero bueno, también se tiene que comer. Sí. Entonces, al principio... Eh, Algunas personas sí que mostraron un recelo más que nada por, porque era una beca de Macunde. A ver que luego qué se iba a hacer con, el, con la. Con ya, pero el tema de que institucional, institucional eso. eso. Eso, institucional también. <risa> eso. Eh, también, eh, eso. Yo les, yo les decía, pues a las personas que me cuestionaron esto, yo les decía que, a ver, yo soy la primera persona que estoy militando en el movimiento Cupa yeah. que lo quiero, o sea, que es necesario que. Eh, la primera, que no voy a hacer nada contra ello, ¿no? Uh -huh. O sea, y por eso hago la quería hacer la investigación, pues para poner mi eh, granito de arena uh -huh. para, para que cambien las cosas, ¿no? Para que, eh, que pues eso que los asesinos son negros, que todo el mundo no puede participar por igual, aunque, yeah. se, aunque, aunque se diga que sí, que siga habiendo sexismo, que siga habiendo discriminación, ¿no? Sí. Están trabajando en muchas cosas, ¿no? Pero aún falta cambiar muchas cosas. Sí, sí, está claro. Y entonces, luego... Sí que me encontré, eh, me costó mucho llegar a la gente porque, claro, pues eh, el territorio es, muy, es grande, no, no me conoce la gente, también por cuestión de desconfianza, ¿no? Uh -huh. Pues yo expliqué muy bien quién era, qué iba a hacer, qué, cómo se podía uh -huh. participar, por qué lo hacía. Eh, luego ha sido público todo, o sea, uh -huh. la situación que se ha en Internet. Y la gente luego, a la, después del primer contacto, muy bien, muy bien. Y sobre todo las chicas con un montón de ganas de hablar, de claro. encontrarse, de porque al fin y al cabo pues te encuentras con tu realidad diaria sí, sí. eh pueblo oxígeno fuerzas ganas y muy bien la verdad y luego cuando acabas la investigación pues eh, sí que tengo constancia porque he ido a diferentes hacer talleres mm. y tal con el tema ¿no? de bueno pues vamos a darle una vuelta y sí o sea es y, que te han vuelto a llamar vamos que eso significa y... que, que que han recibido el tema pues constructivamente no como tiene que mm. ser Sí, sí, y hace creo que no sé, ya no me acuerdo, tres años que acabé o dos y medio, y uh -huh. se sigue, la investigación se sigue, eh, leyendo, se sigue poniendo de ejemplos, eh, con ejemplos en las asambleas, se siguen, me siguen llamando para hacer talleres, o sea que sí. está, que está guay. Se ha abierto que, ahí una brecha potente para sí, curar. A ver, a ver. A ver si sirve de algo, yo la he hecho para pa cambiar. Bueno, tú, tú has hecho tu trabajo, tu semilla y, oye, ahora los demás que... Yo mi semillita y en el día a día más. Eso es, que, que la abren. Eh, luego, eh, no sé si esto lo comentas también en, en, en el... Porque yo he leído la tesis, pero un poco por encima, no todo. Sí, <ríe> y sí, hay, no hay hoy en día, no sé si lo comentas en la, en la tesis, yo creo que no, que hay espacios que son ocupados y gestionados solamente por mujeres. Hay algunos casos... Eh, sí, lo comento, eh, en, en la CAPENES, en, en el momento que hice la, la investigación no había ninguno, a día de hoy pues, eh, es. es genial porque hay uno en, en Recales, ha ocupado ahora hace poco un, un centro social ocupado, un gasteche, eh, uh -huh. solo para chicas, eh, trans, boyeras uh -huh. eh, y pues genial, o sea, Lo que pasa es que también, eh, aquí no, no he escuchado ¿eh? tampoco, pero yeah. eh, la parte teórica, ¿no? Lo comentaba esto, que en otros sitios, de, en otros sitios sí, que hay, sí que hay gaseches por mujeres, uh -huh. eh, o ha habido, y cómo se muestra un cierto recelo al por qué se necesita... ¿no? Eh, Esa era que, mi es... pregunta, ¿no? Eso Ok, pues sí. nosotros igual de alguna manera lo, lo, lo sabemos, pero igual comenta un poquito por qué. ¿Por qué es necesario? Eh, Por qué? Pues porque yo creo que todo, todo, todas las mujeres necesitamos nuestra nuestra habitación propia, no, nuestro espacio propio, nuestro nuestro momento de unión y catarsis colectiva entre mujeres. Eh, porque y a cabo, pues eso para crear vínculos de confianza, para estar seguras, para, para crear otro tipo de relaciones, para crecer personalmente eh, y luego eso pues poder eh, estar más a gusto o seguir luchando. En, otro, en los colectivos mixtos, ¿no?, para que cambie. Uh -huh. Muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que andamos un poco justos de tiempo. Vale. Eh... Ah, que sí tenemos tiempo. Vale, pues yo no tengo preguntas. <risa> no pasa nada. No, a ver, eh, lo que sí nos podíamos... Igual el tema de, de, de la tesis... Me están señalando una pregunta. ¿Cuál, Olea? Que te chive. Pues ya hemos hablado de, del la, la, tema la, asambleario. La entrada de la asamblea. Vea, díselo tú. A opa, a A ver. A opa. A, opa. a ver, pues eh, a ver si nos podías comentar un poquito eh, las diferencias que hay respecto al género en cuanto a la entrada al, al movimiento, ¿no? Eh, vale. Digamos esa, esa rotura de barreras, ¿no?, para entrar en el, en el movimiento y en el colectivo. Vale, pues eh, eh, pues la parte teórica sería que Bueno, pues los eh, gasteches nos dejan de ser eh, un espacio que a, es un espacio criminalizado, porque no dejas de estar eh, ocupando, que es una, una actividad delictiva, ¿no? Las, eh, entonces, eh, todo el, eh, el discurso que hay alrededor de estos, de estos sitios, pues eh, no favorece el, el entrar, ¿no? Porque eh, a día de hoy, según en qué pueblo o ciudad vivas, pues aún siguen siendo los espacios eh, oscuros. A ver qué haces ahí... Eh, no el miedo a a a, a, el, a lo que hay ahí el, des el desconocimiento depende eh porque hay pues hay ejemplos como Cucucha que eh, con el con el desalojo nos activó una respuesta colectiva muy potente no y y, y yo creo que sirvió de ejemplo para que la gente que no sabe que es un gasteche vea que que, que bueno que es un sitio eh, necesario genial o sea que no Eso que no es ni oscuro ni nada de por el estilo, ¿no? Entonces, eh, no es un colectivo, los cashechos no son un colectivo cualquiera porque no dejas de estar haciendo una actividad delictiva. Entonces, yo creo que eso es la primera barrera, ¿no? Que te tienes, eh, pues eso, que atrever a que luego puedan haber unas consecuencias, eh, legales y muchas veces no pasa nada y muchas veces sí que pasa. Eh, luego también, eh, eh depende de la ayuda que tengas, ¿no? Pues, eh, va a, acorde con el, la, La valentía, ¿no? Pues a las chicas nos han socializado en que tenemos que ser buenas niñas, portarnos bien, no hacer escándalo y, y asumir este rol, ¿no? Y a los chicos, pues por el contrario, pues eso siempre eh, a ser valientes, ¿no? O sea, se, se inculca desde pequeños o sea que tienes que ser valiente, que tienes que atrever con todo. Entonces esto también repercute a la hora de dar el paso de ir a, a, a, a un gasteche, ¿no? La primera vez en la investigación sí que vi que comentando con... Con diferentes chicas y chicos participantes de Gasteche, sí que decían que a los chicos habían pues entrado muchas veces ellos solos al Gasteche la primera vez, o sin sea, ningún tipo de, ni de cuestionamiento, ni de, ni de vergüenza, ni nada. Uh -huh. Y sí que, como las chicas sí que comentaban, que eso, que eh, habían ido siempre en grupo, eh, siempre habían intentado hacer antes eh, o muchas veces actividades fuera del Gasteche, eh, y luego ya se atrevían a entrar eh, al Gasteche, ¿no? La puerta como la barrera a superar esa. Uh -huh. y, sí, luego no sé eh, sí, el... quizás el miedo al nuevo integrante también, ¿no? Esa sí. suspicacia al nuevo integrante que se junta y no le conoces y claro, también esto eh, esto también se da que al fin y al cabo muchas veces es el grupo del gasteche eh, no, depende de qué sitios, ¿eh? Pues es un grupo ya muy cerrado, ¿no? Porque pues, pues las dinámicas, pues son gente que llevas años con la misma gente, con... entonces desde fuera también se puede ver como un grupo cerrado que da más pereza entrar, ¿no? Que te parece que tengas, que tengas que ser colega para entrar a la gasecha, pues eres el nuevo colega y luego pues, eh, pues te conviertes en colega o se traba, te trabaja las relaciones, ¿no? Y esto también crea, el, el claro, como es un grupo eh, que ha estado criminalizado, eh, el cerrarse uh -huh. en el colectivo, ¿no? Y todo lo que venga de fuera, cogerlo como desconfianza. El primer puntillo, ¿no? Pues por eso, porque, eh, por la criminalización. Sí, pero por otro lado también eh, comentas un poco eh, la falta de cuidado de, de las relaciones afectivas, ¿no? Entre los integrantes de, del colectivo. Sí, pues al fin y al cabo, los cuidados, ¿no? Se, los cuidados no se valoran, pero ya no en el gasteche, sino en la vida cotidiana uh -huh. en muchos aspectos. O sea, no sé la, la, la, la, la, la importancia que se le tendría que dar a mi entender, ¿no? O sea, a la hora de relacionarnos es muy importante cómo lo hacemos porque si no si no cuidamos el cómo nos relacionamos pues estamos reproduciendo eh, los mismos roles patrones que queremos cambiar no O se supone que queremos cambiar a uh -huh. la gente entonces eh, sí que se pues eso con la, a la hora de la investigación salió un ejemplo muy muy que lo explica muy claramente una chica cómo fue a una a una asamblea Ahora no me acuerdo de qué. Eh. Bueno, bueno, aún, aún has hecho una asamblea de no sé qué o que se juntaron uh -huh. para los asesinos, no me acuerdo. Pero bueno, ella dijo, pues oh, que eh, fui y fui, nadie me preguntó ni, qué, ni cómo me llamaban ni, yeah. ni, ni nada. O sea, pasó la asamblea, yo me fui y ya está. Y que, hombre, pues si quieres eh, trae, atraer a gente a tu colectivo, o sea, de cuidar, ¿no?, a esa gente que se acerca y a que ya ha dado el paso, ¿no?, que ha superado esa barrera. Eh, que se... A atreverse, ¿no?, a entrar a un colectivo de nuevo... Entonces, pues eso, los cuidados también son es eso, o sea... Sí, realmente el afecto es la base desde donde va a partir todo lo demás, ¿no? Claro, sí, sí, sí. o sea, pode, eh, podemos hacer la revolución en muchos aspectos, pero si no nos cuidamos entre nosotras, pues es que no, no vamos a ningún lado, no sé. Hmm. Luego también comentas un poco eh, los problemas que, que se crean en el momento que que se propone una autocrítica feminista en un colectivo. ¿Qué tipo de problemas se pueden crear cuando... O sea, ¿qué tipo de incomodidades crea eh, cuando se plantea la cuestión feminista en los colectivos, en los gasteches? Pues, y, eh, o sea, ya no cuestionarlo así, ¿eh? O sea, pero, por ejemplo, yo eh, cuando estaba en el gasteche, eh, un, un día pues, pues comenté, ¿no? Joder, pues no... no siglos que... Bueno, accesibles no sé, yo desde que estaba no había he venido en ningún grupo formado por chicas o que hubiese una chica que no fuese la cantante eh, que, que tocara un instrumento, ¿no? Entonces lo cuestioné y fue como ¡Ah, es que no hay! Y yo, hombre, ¿es que no hay? Es que vamos a mirar por qué no hay. Sí yeah. que hay. Vamos a mirar qué tipo de música traemos a la Gasteche. Vamos uh -huh. a mirar qué tipo de instrumentos aprenden las chicas y por qué ese tipo de instrumentos. Cómo uh -huh. nos han socializado, ¿no? Y que y entonces, pero como muy... muy La gente que... muy Muy... No quieres cuestionar las cosas, o sea, no, yeah. eso es así, y, y pues eso porque no quieren, hombre, no quieren. A ver, vamos a, o sea, vamos a hablar, ¿no? Y, y sí que cuando cueste, cuestionas algo, pues según a quién, pues como se puede sentir interpelado en su posición de poder, eh, pues eso, el no querer, el no querer, eh asumir eso, que tenemos que cambiar muchas cosas, porque implica cambiarse desde ti misma, ¿no? Implica cambiarse, no es hacerla, pues eso es muy fácil hablar de ecologismo, socialismo, independencia o todo, todo lo que quieras, pero es que de feminismo tenemos que hablar de nosotras mismas, nos tenemos que cuestionar a nosotras mismas, entonces es, es como más, más jodido, pero más, más necesario, muy importante. En sí, y enfrentarse cada uno mismo con sus propias incoherencias, eso. ¿no? Sin miedos sí. o... Muy bien, Pili, pues eh, actualmente militas en el proyecto David Enariari Gorolio Gríquez de la Fundación José mi Sumalave. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de, del proyecto? Sí, bueno, Josemi eh, Sumalave Fundación es una fundación eh, para los movimientos sociales, desde, desde los movimientos sociales, que tiene como tres eh, vertientes, ¿no? la parte de formación política, la, far, la parte de reflexión teórica y la parte de dinamización. Eh, hace dos años empezamos con a, a, un proceso colectivo con diferentes grupos y, y talleres abiertos para eh, ver que, que los modelos de militancia y la horizontalidad pues que, que, que, se, que se estaba cociendo ¿no? en estos momentos en Escuela uh -huh. de y después de dos años de, de este proceso pues sacamos eh, un, el año pasado un libro con la reflexión teórica colectiva y un DVD y uh -huh. Sobre todo era para con las ganas y el objetivo de poner eso también, como de tirar nuestra piedra, ¿no? nuestra pedrada y cada una que la cogiese y trabajase en ello si lo que pues así lo considera necesario. ¿no? Para, sobre todo, pues eso, para, como ha comentado, es que si queremos hacer la revolución tenemos que empezar desde nosotras mismas y desde nuestros propios colectivos internamente, porque si no estamos reproduciendo muchas relaciones de poder, no somos horizontales, aunque. Eh, o lo intentemos poner ejemplo, eh, o sea, que tenemos que eso, mirar eh, el colectivo desde dentro para luego poder hacer eh, a, a, de cara al exterior, ¿no? Pues se pues supone bueno, nuestro granito de arena eh, en el día a día. No sí, sé. realmente una invitación a la reflexión, ¿no? Porque a veces, sí. muchas veces en estos movimientos asamblearios es como una obsesión de, para la producción de eventos y de actividades y de, actividades Esa, era, y de era, talleres era, era, era, y como que no nos paramos un momentito para reflexionar, ¿no? Sí, sobre todo la importancia de que le damos a lo cuantitativo, ¿no? En esta uh -huh. sociedad, entonces es como, bueno, vamos a darle importancia a lo cualitativo, ¿no? Uh -huh. Cómo hacemos eso, que cómo nos hemos visto internamente haciendo este evento, cómo hemos trabajado, cómo nos hemos sentido, cómo no darle importancia al al, al proceso, que eh, Nosotras, eh, bueno, parafrasando una frase en euskera que es eh, borroca da videa. Uh -huh. Nosotras decimos que borroca da videa, pero también eh, videa da borroca. O sea, el uh -huh. camino también es la lucha. Claro. ¿Cómo hacemos eso? Claro. Así muy resumidas. cuentas también está eh, en, en puntos de venta en diferentes en diferentes eh, librerías eh, eh, y centros, centros sociales en... Eh, en catacrack, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, en Sociales, una librería. Muy bien, Pili. Pues nos quedamos con esta última reflexión tuya y pues eh, vamos a cerrar la entrevista porque nos dicen que nos, se nos está acabando el tiempo. Y nada, pues ha sido un placer y te emplazamos para otro momento, Pili. Ha sido, vale, Pili, una maravilla. Mi primera <risa> casi entrevista completa. <risa> Pero... Eh, de verdad, eh, el Haz trabajo que haces, eh, ah. bueno. Sí, eh, vale, vale mucho la pena. Vale mucho. El oye, libro, oye, hemos oye, dicho, oye, David en con el nikes, ¿no? Ese, sí, es y ese. en internet, si pues lo ponéis, eh, están los puntos de venta puestos, actualizados. Yo soy Mitsumalabe, Fundación, en la página web, y ahí están eh, los puntos de venta. Vale, del, muy bien. El libro. Pues vosotras también seguir en la Irola de Rati dando caña, que también es muy necesaria. Aquí estaremos, Pili, pero la próxima vez queremos que vengas y te damos una besarcada y hablamos tetatet. Ah, vale, venga. <risa> que será más fácil, seguro. Seguro. Vale, venga. Muy bien, Un Chile, te muy suave. muy suave. de energía. no era yo el problema Johanna Patín. el problema no era el golpe ni el insulto tampoco el dolor o la sangre en el piso el problema no era la cicatriz en el cuerpo ni la culpa que sentía mucho menos la vergüenza El problema no era mi cuerpo, no eran ni mis ojos ni mi color. El problema era mi condición, ser mujer. Ese era el problema. No era por cómo vestía, ni por lo que decía. Era porque así tenía que ser, porque siempre había sido de esa manera. Porque la abuela le dijo a mi madre que el hombre era Dios y eso me enseñó ella. El problema era el mundo con sus códigos machistas, desiguales y violentos, con sus lenguajes sexistas y sus morales dobles. El problema no era mío, era de todos, de los que sabían y no hacían nada, de los que se tapaban los oídos y desviaban la mirada, de los que justificaban al hijo, de los que celebraban la paliza. El problema no era yo, y tampoco era nuevo, era falta de memoria, injusticia, abandono. El problema era una historia contada por hombres y padecida por mujeres. Eran niñas vestidas de rosa para que fueran más puras y niños pintados de azul para que fueran más rudos. El problema no era el golpe en la cara, era el permiso de todos, el creer que era natural, el sentir que era bueno, el tolerar por miedo. El problema no era el puño, era la herida en el alma y el silencio. Sobre tierra quemada ¡Ah! las enjote donde callan las palabras Azteco retraca, sarin na buzearen. Da lea... David González Medina. Tipo au Asturiaseko peperen bosera mailea da. Ta sera du bere twitterrean. La obsesión de la izquierda española por reescribir la historia y desenterrar a los muertos de la gua... de la guerra civil para realimentar el odio. Fascista Oni ser esa Senidei genioke. Sen du isateak es dugo roto el Injustiziak chendugo dugo roto. Bortzakeriak elikatzen dugo roto. Hiltzailearen arrotasunak elikatzen dugo roto. Beraien etzetatik indarres atera, eta bidebasterrean hil zitusten hauei lurperatze matea, ematea, eta borreroek egindako ordaintzeak, lortuko dugo rotoak dezagaraztea. Justizia eta duintasunik gabe, bakerik ez. Este, sí, va, el duda momento, eh, tope. Tope ahora. Estelarra. Estelarra. Ahora va a quitar González la, va, el programa Gustín Chotten momento hago el dute con pres, eh, dator, gure despedida con rapa. Rapa. Ahí, super. Bercho Hoppa. Bercho Hoppa. Bercho Hoppa va a empate con Flipache como duco. venga. Ya, pimpa. Yeah, yeah, ahora, yeah. ni pinche que dos bases va a temer. Triki, triki. Eh da Fuego macho. Bercho, Bercho Hoppa a ver qué pasa. A ver qué pasa. Eh, píntenos ya donde empezamos, ¿sabes? Ahí, teta, Venga, Bye. vale, dale, dale, al grano. ahora aquí. Eh, ese tipo está hecho, ¿vale? Venga. Yo. yeah, yeah. Aureta salan, el duya kufinada, hacer la go flipada, Gogora Bada Spada, emmenes da Bukatu, baraski machinada Ortua Dugerain, Sandy Bane, 20, sango duguekane, menuda cabronada, galuta sadellada, emmenes da bukatu, machinada Es gaat als kosayo, ino be bukatu, pelea de ga yoa, naidu Ainbat programetan, programmeertan, tagure sanetan, ezbazara vaar aan muggisten, es dususere Que el mundo esta muy mal, que se lo llevan crudo, sigue siendo humudo, sin levantar el culo. Murea postua, sunsitu cementua, velar sin bat de sala, la dony quinaretean, ocupa la estrada, la propiedad privada, leen es bezala, emen ez da bukatu, para sin machinada, yeah. Vara's machinada. Yeah. Venga. Vamos. Con DJ Patator! pataton. Patata taporruak. Tomate tapiperrak. En tule maita eskerrak. Costa a la escosta. Auda gure composta. Darton urtean hosta. irola la cosa nostra. En borreco espala, Gure pistola con bala. Subekine gotea. Hace la copasada. Darton urtean berries. Vara's geen machinada. Va, va. Baraski machinada, Baraski machinada, Boroski machinada Boroski machinada, machinada. con patator sound system. El zaakje bugaya. Ora in wat batesco abotako al dugu, nadie misschien dat niemand zich Se va tío, ya rima. está, He fundido los plomos, ya no hay más flow tío. No hay nada más eh, escrito. No hay más Siento flow. corrida, tin, tan, rin, tan, Venga, corta, colega. ¿Qué corta? Ya está, hoy va gurra, está. Venga, vais va, eh... a por te fondo musical, Ahí fini, ¿Habéis dicho qué? Vais, finico, a ver, ¿habéis dicho? Eh, a ver, eh, eh... gurres, no te cansar de con. Veintio, veintio. Y patatón en cabina. Bueno, va clásico, va tegas, eh, a Gortuco de Uchuegu, en Chule, da, bueno, va Gortuco, tengo curso allá, Maikunde, da, bueno, da, por vez de Udaustian en Yarberitú tegda, va vuelta a cogar, eh, sin Yarberriegas, da Obeto, da Geau, da Tanatarik. Más y mejor. Más y mejor. Mejor sobre todo, porque... Es gacha está, ¿es? ¿eh? Bueno, Benche Mayari Arturo, chagu, truquillo. <laughs> mayari, bai. <laughs> Eta Bildurre suzeneko ariba, ya bueno. Es da quien eh, ya Bildur que es de kochagunon eriz. Eh, mm. Na bueno, ba, beti moduen, bori, besar cada bator, borroka se usen guztialli. Eh, seguido Eta, bueno, oñu dacho a dator, entre borroca y borroca, pues un chombito en la playa y tal, cositas de estas, ¿eh? Se ve, ama hay tesa y <risa> <risa> todo. La bueno, torre en arte, esto te sango bueno, la torre en cuchorarte. Eta, se ve... Pero oñu ensando es un truco chubet. Eh, Asamblar, mantener un de tesa eh, en agosto en ser, hacer la asamblada en una piscina. tío Ah, ah eh, da, es que Google Court anda donde coopiscina piscina las tejas. Eh, bueno, peña, pero... Eh. El otro día desbordó, ¿eh? Ah, vai. Le fue a la lotería, y el agua y salió ahí el tío. Bueno, ahora auténtico. ahora es auténtico. Ahora es más. Ahora eh, es la contévez, tío. <risa> <risa> no, bueno, bueno, desborden tan guapodas. El cartemado es Bugie, el eh, cartu la ola de claro, la, ola, la ola de Juan Bautista Uriarte, ay chaval, ay, ¿no sabes? Manifa con bugies. Sí, sí. Bueno, Cereza, eh, eh, Curcho, Abucatu y Acuyata. Bueno, y se anda auténtico placerra eh, Gaia goed desvergat uw garaemen, eh, Laurok, Aurtén, het is, bueno, eh, goed, onze lust om te billigara is aan de pas gedaan en we hebben een monazo. We gaan a... no niet met water. <risa> <risa> eh. no, Daarover is Chube Valle, eh, Arkaizki motaleire, best, daus la guegues. Daar maña... is Chube bai Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar is Chube Valle. Daar Bueno, Agur, peñita, antolatuzo en buruak, antolatuzo en borroka, antolatuzo en buruak, se mereci dao, eta está dago besti irten biderik, sistema que es dugu vestirte irten biderik usted, ¿vale? Así que, gurre, beña, eta, bueno, ondo pasa Uda? Al del noveto nobeto, eta, hori, ondo pasa, baina pasatu, a ver, beña. Na, hori, basi más. Agur. <risa> Salam. Agur, irailerarte, <risa> bueno...